He estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo por qué me quitas la vida no te importa ver llorar обучение موسیقی